...con Fabiana Berardi, ella es secretaria general de UDOCBA y ya están las mañanas de futura. Fabiana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por contactarnos en un momento muy particular, sobre todo en el distrito de La Plata, que reporta el mayor la mayor cantidad de casos a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. Desde ese lugar estamos muy preocupados por esta situación no solamente desde la UDOCUE, sino desde el Bloque Sindical de Educación. Somos siete de los sindicatos que trabajamos en bloques ya hace cuatro años, que que cuando hay situaciones de estas características o, o que preocupan al distrito, eh, mantenemos unidad de acción eh, y, y así nos estamos expresando. En estos últimos días tuvimos una reunión de eje de donde se le pidió donde debían la, es el ámbito donde eh, que está presibido por el jefe distrital la plata el profesor Nelson Herrera, debía darnos un informe uh -huh. de la situación sanitaria y hablarnos de la articulación en el marco del plan jurisdiccional no que es el que regula la, la actividad presencial en, en las escuelas esta articulación entre salud y Eh, el ministerio de salud de la provincia en este caso región sanitaria 11 la secretaría de salud del municipio y bueno eso no sucedió esto no sucedió y, y, y se canceló la, la reunión toda no, la reunión se hizo pero uh -huh. fue un fracaso realmente nosotros hemos expresado a través de un comunicado de prensa el bloque sindical de, de, del fracaso de esa reunión de la falta de respuesta del de, de eh, la secretaría de salud del municipio que desconocía eh, en profundidad los conceptos de esta norma no en la que es responsable de recepcionar los casos eh, que suceden en las escuelas y articular acciones conjuntas con la dirección general de cultura y educación me refiero a lo territorial no al distrito de la plata y región sanitaria eh, si bien hay charlas, hay diálogos. La verdad que lo que nosotros necesitamos son insumos concretos, ¿sí? así como se hace un reporte todos los días de los casos que hay en el distrito, también necesitamos datos oficiales en los casos que suceden en las escuelas, uh -huh. porque a juzgar por lo que los, los trabajadores y trabajadoras nos informan eh, a diario, la situación es sumamente compleja. En sintonía, como decías muy bien vos, Le ha pedido eh, nuestro secretario general miguel díaz a la ministra de educación en la suspensión de clases presenciales sí porque las clases en realidad se están dando nunca se, nunca pararon ¿no? uh -huh. nunca se, la actividad pedagógica claro. en, en, la, en el marco de las posibilidades y ¿sí? eh, siempre estuvieron presentes aun cuando los alumnos no están tienen en la escuela también continúan en la virtualidad. Nosotros tenemos hoy casi 30 escuelas en el distrito de La Plata que no han podido... Eh, comenzar las clases presenciales uh -huh. por ¿Sabiana? problemas de edilicio. Sí, justo sobre eso quería preguntarte, porque al inicio, no cuando se estaba eh, debatiendo la concreción de que vuelvan las clases hace unos meses, eh, salió una lista de sindicatos docentes y corregime, si me equivoco, que decía las, las escuelas públicas de la ciudad que estaban en condiciones edilicias, digamos, de volver con los protocolos vigentes, ¿no? ¿qué nos podés contar de eso? ¿Cuál es la situación de las escuelas a nivel edilicio? El 80% de las escuelas del Distrito de La Plata tienen graves problemas de estructurales y de infraestructura, de, de techos, de electricidad, de gas, de sanitarios, que es uno de los requisitos. Hay requisitos, hay, hay variables que se han tenido en cuenta para, una, para, para dar inicio a la presencialidad. Sí hay cinco ejes que se han tenido en cuenta, que eran sanitarios, la ventilación, eh, los elementos de higiene y bioseguridad, eh, que estuviera también el personal auxiliar, porque hay muchos compañeros que están dispensados o sea, por por cuestiones de, por su edad o por cuestiones de, de salud, no por situación de riesgo de salud, como el resto de los trabajadores eh, que también en otros ámbitos están atravesando. Y, y eso fue muy evaluado y muy... Eh, reco recopilado por nosotros ¿no? en cuanto a, a los relevamientos que teníamos ya desde el año pasado de junio del año pasado y hemos presentado nuestro primer informe eh, desde la UDOC junto con el bloque sindical a todos los ámbitos eh, de la Dirección Federal de Cultura y Educación al Consejo Escolar al municipio, incluso ha llegado también a la Dirección Provisional de Infraestructura en julio lo, lo hemos ampliado ese informe en diciembre de, del 2020 también y, y este año también hemos repetido las escuelas que estaban atravesando eh, estas dificultades con en materia de infraestructura hemos sido por positivo nos hemos reunidos con a nivel provincial también con el subsecretario de dirección provincial de infraestructura ya en tres oportunidades Se ha avanzado en, en, en las proyecciones por ejemplo en los cuatro jardines que venimos reclamando desde hace varios años y que habían prometido en la gestión anterior eh, que no que no había sucedido se han avanzado en, en la en el compromiso de obra del jardín 912 el 946 y la primaria 61 si ustedes saben Fue de público conocimiento lo que sucedió en la primaria 61, el, el desprendimiento de, de, de, del techo de dos aulas y que nosotros ya lo habíamos advertido el año pasado eh, en nuestros informes, en nuestros relevamientos. Es decir, hemos tenido un, un rol muy activo en función de eh, los reclamos que hemos recibido desde las escuelas. Eh, Fabiana, voy más para atrás, o sea, vuelvo vuelvo al, al, al principio de esta cuestión para entenderla también en, en su complejidad, ¿no? Eh, desde Nación se publica este decreto de necesidad y urgencia en el cual eh, se notifica que se suspenden algunas actividades pero que las escuelas tienen que mantener eh, la presencialidad. Eh, ¿En algún momento el Ministerio de Trabajo cita a los sindicatos para dialogar sobre si esta decisión es viable o no es viable? Sí no nunca no, no no ha sucedido recién hoy va a haber una reunión con los a nivel provincial con el frente de unidad docente bonaerense eh, a partir bueno allá de la semana pasada ha emitido comunicados ha tenido diálogos ha intentado tener diálogos con la ministra de educación se. Si, si, si, manifestado que se deben suspender la presencialidad en este momento, en esta situación en la que estamos atravesando, teniendo en cuenta la situación de cada distrito, ¿no? Uh -huh. eh, hemos tomado nota de lo que los compañeros en la provincia de Buenos Aires eh, nos vienen reclamando y son el 30% de las escuelas se ven afectadas eh, por casos... Eh, sospechosos, por casos confirmados, por grupos aislados. Hoy la continuidad pedagógica no está siendo tal. De hecho, en esta última semana, los grupos que eran conformados de, por 10 alumnos que están concurriendo 3, 4, en el mejor de los casos, porque los padres tienen temor. Uh -huh. Los compañeros también manifiestan muchísima preocupación por esta situación epidemiológica. Y en ese sentido, la UOC va se manifestó la semana pasada, luego se sumaron otros sindicatos y hoy estaría desarrollando una reunión, eh, entendemos, con la Dirección General de Cultura y Educación, con el Ministerio de Salud de la provincia, y se va a manifestar fuertemente esta preocupación y que se tome una decisión, se tienen que suspender las clases presenciales, hacer una pausa para ordenar las escuelas, porque además no está terminado, como te lo mencionaba, en materia de infraestructura, no no hay escuelas Bien. en el Distrito de La Plata que no están eh, dando clases presenciales, y falta mucho todavía, no se puede estar corriendo detrás de estas necesidades en, en una incertidumbre que la gente tiene una preocupación por su salud. Ahí eh, ahí me das, me das el pie para, para pedirte una, una opinión a título personal sobre la percepción que tenés vos, sobre cómo vive el docente, las docentes, cómo, cómo viene esta cuestión de que eh, eh, hay una sí, una postura eh, rígida, digamos, de parte del gobierno, de que tienen que igual ir a la escuela, ¿cómo, cómo se lo está viviendo? digo con, con, con este mismo sentimiento que te lo expreso, con preocupación, con, con, con incertidumbre, con eh, preocupación. Derivado también de lo, que te de lo que te comento, cuando vos no tenés ordenado un distrito, cuando tenés un intendente que ahora toma nota, que tiene que ejercer mayor control, porque cualquier ciudadano de la ciudad de La Plata eh, ha visto el comportamiento de, de la comunidad en general respecto a, a, a los cuidados de la pandemia, distanciamiento, uso de tapabocas, Eh, cualquiera ha podido ver que eso no sucedía que las escuelas es el único lugar donde se cumplen los protocolos pero a las escuelas entra la ciudad que es la, la comunidad que circula por fuera de las escuelas por eso decimos los protocolos dentro de las escuelas se cumplen en la medida de, de las posibilidades con todos los esfuerzos porque si no se tienen que suspender la presencialidad uh -huh. pero todo lo que viene, de, de, de, la, de lo que circula va, va a, a, hacia la escuela entonces es una cuestión razonable lo que estamos diciendo el transporte eh... Todo, todo todo lo que ustedes ven las estas colas impresionantes que suceden en eh, en los hospitales en los centros eh, de salud eh, se habla de que está colapsada está colapsada la línea 148 está colapsado lo, vos querés llamar al 100 eh, que llamar al 148 que los, los que te, los que somos beneficiarios del idioma necesitamos pedir una asistencia y, y no te atienden todos reclamos que desde la cual hemos tomado nota y lo estamos en expresando los ámbitos que corresponde. Pero es una situación sumamente compleja. No queremos lamentar ningún hecho Eh, fatal. Realmente eso, eh, en eso estamos parados, en eso estamos trabajando con mucha fortaleza Hemos tenido a un plenario del Secretario General esta semana, vamos a volver a tener otro la semana que viene. Hemos ratificado la decisión de pedir a, al Gobierno Provincial a, al ministerio, a la Directora General de Cultura y Educación la suspensión eh, momentánea de la presencialidad de las clases hasta que esto... Eh, se pueda ordenar. Realmente, eh, escuchamos al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, eh, lo hemos escuchado ayer el gobernador, decir esto es un tsunami. Uh -huh. Entonces, las escuelas no son ajenas sí a, a la realidad que circula. Y si el año pasado se tomaban decisiones en función del cuidado de la salud, y entendemos que la virtualidad fue muy compleja, porque no se tomó tampoco la decisión política de proveer a los docentes, a los estudiantes de su de su insumo tecnológico, de la conectividad gratuita, que fue extremadamente compleja la situación virtual y que la presencialidad iba a reparar todo ese daño que es esa desigualdad para poner un término Eh, adecuado, ¿no? que, que había generado en aquellos que tenían posibilidades y en aquellos que no las tenían. Pero hoy la continuidad pedagógica, la, la verdad, no está dada. Eh, es una revinculación. Los alumnos están yendo a un grupo de 10 hasta 12, 15, en el, en el caso de que tenga la suerte de que el aula de con, con, con las medidas de distanciamiento, claro. con la ventilación, y, y después hasta se de alguna manera la, la virtualidad se ha detenido en función de la presencialidad porque el docente no puede trabajar más horas de lo que se le remunera uh -huh. esa es otra realidad si está dando 4 horas de clase por día eh, al resto de los alumnos que quedan en, en su casa es muy difícil después eh, poder con, dar esta continuidad pedagógica o sea que me parece que hay que hacer un llamamiento a, a, a, a quienes son los responsables de tomar estas decisiones Eh, cuidar la salud, como siempre lo han mencionado, eh, y, y preservar la vida de los trabajadores y trabajadoras de la educación y la comunidad educativa toda. Buenísimo. Fabiana, te agradecemos tu tiempo y seguiremos de cerca esta situación, así que tal vez te volvamos eh, a molestar en algún futuro. No, no al contrario, para nosotros es importante porque representamos como bien... Vos lo preguntaste, la voz de los compañeros y compañeras que, que necesitan que, que una voz los represente y, y transmita esta realidad que la verdad nos, nos tiene muy preocupados. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes. Que ah. tengan buen viernes. A quien escuchabas, Fabiana Berardi, secretaria general de Udogua, que nos ponía al tanto de toda esta situación, de esta tensa situación que se está viviendo entre los docentes y eh, la administración. Algo que decía ahí al final que me parece súper importante es que los docentes y las docentes están cumpliendo horario, o sea, están trabajando como antes en las escuelas, ¿no? Por más de que los cursos estén desdoblados. Y ahí entonces eso es clave, porque entonces los chicos que tienen que ir como a, a destiempo, los, que están, los grupos que quedan, las burbujas,